Hola Lucy, ¿cómo estás? Bueno, me encanta ser tu amigo del Facebook. Espero que algún día podamos hablar por teléfono. Te quiero mandar muchos besos. Sos muy hermosa, muy linda. La verdad que me gustas mucho. Yo soy Mariano y bueno, para vos Alexis, como a vos te gusta. Y la verdad que sos muy hermosa, me volvés loco. Y me gusta tu pelo, tus ojos, me gusta cómo sos. Ojalá que puedas hablar conmigo para escuchar tu voz. Y bueno, te mando este saludo y próximamente si querés y si podés hablamos por teléfono. Cuídate y seguimos chateando. Te quiero mucho, sos muy linda, me volvés loco. Me volvés loco. Luz, te quiero, cuídate.